y bueno en este y por tanto no no se pudo colgar en, en internet mucha gente nos dijo que no pudo escucharlo y que le hubiera gustado y que hubiera estado en internet pero bueno este que, que empieza ahora eh, ya seguramente lo tendréis en el en el blog de, de Radio Crash la próxima semana y vamos a entrar con un dúo holandés, es un dúo que lleva ya unos cuantos años eh, produciendo, son Astra Division, eh, están formados por Paul Buch y David Miller, eh, vamos a ponerlos en un tema remezclado por CHDN y Oscur Shade, que son otra parellina de productores alemanes que tuvieron un EP muy pinchado este año y que... Vamos, tuvo un par de temazos que, que pinchaban en casi todos los festivales de, del verano. Eh, el tema en concreto de Astrid Division se llama The Hunt. al final eh, los remixes suenan más al que Remezcla que al que es la canción o el tema original, porque esto sonaba a SHDN y a por, por todas partes. Este dúo alemán, eh, que como digo tuvo bastante reconocimiento este año, eh, se caracteriza por sus bombos así muy potentes y, y un pasajes un poco así evocadores. en medio del tema para luego otra vez meter el bombazo y, y poner a todo el mundo arriba. Vamos a seguir con otro productor, este en este caso y es británico, se llama por seudónimo Cleric, es eh, Jordan eh, Holjets y es un productor también así que hace un techno muy potente eh, muy al estilo de Berlín. Eh, Sus temas se ponen habitualmente en la Vergaen en noche tras noche y también se caracteriza por la producción potente en los bombos y un, un tono muy oscuro en, en todos sus temas. Eh, normalmente graba para el sello Figur, el sello del Infaki, pero este es un tema que está en una recopilación de Infrastructure City, eh, ...que es una, un sello de Nueva York... Eh, ...este tema se llama Concrete... Esto y es esta el programa de Radio Crash dedicado al techno y a los sonidos oscuros del underground de la electrónica. Y esto que sonaba era Cleric, como veis, eh, unos bombos que da gusto oílos. Y vamos a seguir con algo un poquitín diferente. Es algo más. Eh, Difícil de digerir también por siente que no te ha besado a este estilo. Se trata de Ontal, Tal, un, un dúo serbio que hace un tecno oscuro y apocalíptico con eh, ritmos así mecánicos muy rotos, eh, bastante influido por la música industrial. Y está formado por Boris Noise y De Kelly. Eh, Boris noise también saca en solitario bastante producción y vamos a poner un tema que viene en una cinta que grabaron con una mock tapes. El tema en concreto se llama Simulacron. un dúo serbio que lleva artillería pesada del tecno europeo Anguanyu y seguimos un poco en esta línea con alguien bueno unos que lleven ya bastante tiempo lleven desde el 93 se trata de Orbsk un dúo canadiense formado por Ray Soddy y, y Cristina Sadli eh, Como digo, entamaron en el 93 muy influidos por eh, la música industrial de aquella, el IBM y over Electronics, todo lo que había así un poco radical de la primera oleada electrónica y desde entonces hasta aquí eh, sacaron ya un montón de EPS. Eh, LPs y colaboraciones con otra gente en remixes, etcétera, etcétera. Sacaron ahora un mes un LP del que vamos a poner un tema que se llama Molten Heart y que como comprobaréis es una auténtica obra maestra. más sonidos que los que pueda haber en un tema de tecno al uso corriente eh, estos orbs tienen un montón de influencias del industrial y lo reflejan en sus temas como también tiene muchas influencias de ese estilo y prácticamente viene de él es ancien eh, metos un Productor hola, alemán que colabora con Orfs en un proyecto que se llama Escatón y que más o menos va en esta línea que acabamos de poner del tema de, de Orfs, Motown Heart. Sacaron dos EPs y este que tenemos aquí es el segundo que salió este año y el tema que va a sonar se llama Deuxira, la ira de Dios. Irae, la ira de dios de escatón a 100 metros y Orfsk. a 100 metros es bastante adicto a la iconografía medieval y, y un poco a todo este tema de de los de la, del ocultismo también de, de esa época eh, a 100 metros tuvo también un Un proyecto con Regis, un, como sabéis, uno de los padres del techno de Birmingham, junto con Surgeon. Y es alguien que, igual que Surgeon, tiene la capacidad todavía hoy en día de, de producir de forma eh, muy actual y, y de no haberse perdido y haberse caído en, poco en la dejadez de, de la gloria pasada. Y tenemos aquí un EP como que comparte con, en la producción con James Ruskin, que es otro veterano del tecno británico, y OBR. El tema que va a sonar se llama Easy Prey. este yeah, J. Regis con James ruskin y O.V.R eh, Regis este fundador del sonido Birmingham que todavía como veis sigue haciendo temas muy potentes seguimos ahora con otro productor eh, británico tratase de eh, Jenshaw eh, alias Siga. Eh, y el, bastante colaborador de Shiftes y de más gente del tecno europeo que está pegando a eh, en, en sitios como Berlín y Ámsterdam y sigue siendo bastante fiel a sus inicios eh, y un tecno bastante eh, atmosférico pero a la vez eh, con toques muy ácidos y y ritmos algo rotos a veces también eh, sacó un EP en, en este año, eh, se llama eh, New Puritan, que va un poco dedicado a las series eh, protestantes del cristianismo, que buscan un poco la pureza original de, de cuando se supone que Cristo vino a, a salvarnos. Estillé Chris Figures de Shiro. y llega con un tema como veis muy minimalista que no minimal eh, poco acostumbrado a este tipo de sonidos pero que lo fae de manera perfecta vamos, este tema y toda una lección de, de simplicidad y, y bien facer seguimos con eh, temática de inspiración trascendente en este caso de, del ámbito más de otra religión la islámica eh, se trata de pues, de un irlandés eh, eomac ian eh, eomac un productor también que fae un techno muy variado desde cosas muy experimentales hasta eh, discos como este que es un lp fantástico muy muy guapo muy guapo Eh, dedicado a, un poco a la, a la tradición de música árabe o islámica, que tiene mucha influencia también en el tecno. Y bueno, lo hace de manera muy, muy bonita. Este tema, que es el primero que, que está en el disco, se llama En Trance.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 Buenísimo este tema de Omak y bueno, todo el disco huye un poco en esta línea de movimiento de percusiones árabes y, y un poco el tono este trascendente de, de, del linotismo del este de, de la cultura islámica que parece que tiene mucha influencia en parte del tecno actual. Como en Haram, que es otro productor eh, de Dinamarca, un poco más underground y en otro, en otro eh, estilo que Omac. Este está más derivado al noise, no es eh, techno, aunque tiene un pulso tecno. Lo pusimos ya la semana pasada, es la última cinta que sacó con el sello Jerevan Tapes, un sello de, de cintas de Dinamarca también. Se llama este trabajo The Sacrifice of the Will y está un poco influido por por la llegada de los refugiados sirios a Dinamarca y precisamente el tema este que vamos a poner eh, directamente de la cinta se llama Migration to the North y es un poco la expresión del sufrimiento de esta gente que tiene que escapar de la guerra imperialista que hay en Siria en estos momentos. RAM, que es lo puesto a halal, eh, prohibido, oculto, no hay una traducción exacta. Para este término, que es el pseudónimo que escuelle este productor de Dinamarca, que tenía de extintes en, en el sello Yereven Tapes, y que esta ya la última que sacó. Vamos a volver un poco al 4x4 de la mano de Sifted. Eh, Sifted es un productor, supongo que Igual con supongo, bueno, y suponer, pero es bastante conocido por toda la gente que presta el, el techno más hipnótico y oscuro. Y un, un tío que, aunque llegue de Inglaterra se fue para Berlín y ahí montó su sello Avian, el que está sacando eh, a muchos productores, de, tanto de, de Alemania como de fuera, Aunque, bueno, más que nada centrado en Europa. Eh, tiene este EP que tenemos aquí en vinilo. Eh, se llama Six Steps to Resurgence. Eh, tiene tres, tres temas que son bastante hipnóticos, como es el estilo de él. Y vamos a poner el que cierra el disco, que se llama Inequal Measure. Estoy en Sexta Trónica, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en programa que dedicamos al tecno y a los sonidos más oscuros del underground de la música electrónica. Y Sexta Trónica, además de este programa, hay un colectivo de, de gente de aquí, de decisión que fae música electrónica, con un sentido autosexionado y no comercial. Y precisamente este... este lunes, mañana, va a haber un, una, una fiesta en Sexta Feria, que lleve un local social que lleve también otro sesión au, y que, bueno, a partir de las 11, allí en el local mismo de Sexta Feria, van a tocar eh, diversas gentes de este colectivo de Sexta Trónica, Así que si queréis oír techno y bailar un poquitín de valdre porque es gratis mañana pela noche a partir de las 11, ahí en esta feria eh, lo podéis obtener y precisamente desde esta trónica y miembro collacio eh, que es un, un productor totalmente do it yourself de aquí decisión que tiene un una montonera de temas eh, grabados y producidos por él, y que y poco editó una cinta con grabación sotobombo, que es otro sello, uno comercial de, de aquí de Asturias, eh, un sello también dedicado a la música electrónica, y esta cinta se llama Necesidades Afectives. Puse en la semana pasada un tema, pero bueno, como quedó Eh, fue efímero y quedó sin registrar, vamos a, a ponerlo hoy otra vez, vamos a poner otro tema de esta misma maqueta, maqueta o cinta, eh, que se llama Deformará tu actitud, que es la que abre eh, dicha casete. este ye Collacio y mañana si queréis si vos presta podéis velu en esta feria ahí en la calle Joaquín Alonso Bonet eh ahí para la zona de Marqués San Esteban que tocará junto con otra xente de colectivo este colectivo estetrónica. Y decisión nos vamos a vez a gente Europa con una una de las figuras del tecno-queer, por llamarlo de alguna manera, y Rose, con dos R's, eh, un nomadu que toma de, de Marcel Ducamp, Marcel Ducamp era, eh, y era un dadaísta, bueno, uno, uno, uno, uno de los caprices cimeres del movimiento dadaísta en Francia, sí. y tenía un... un alter ego que se llamaba Rose Sla Slavery que era el vestido de mujer, que salía en fotos, que hacía este otro Manta Ray, y... Manta Ray no, bueno, otro, otro miembro de, del colectivo este de de franceses, y, bueno, tomó este nombre Rose, y desde el 2011 lleva... editando discos eh, que van desde lo más absolutamente experimental a, a otros sonidos ya más dentro del tecno, aunque también con, con muchos aspectos experimentales. Tiene un mogollón de, de capas eh, una sobre otra, de distintas percusiones, de sonidos ahí un poco chirriantes. Eh, bueno, es algo... Bastante inusual dentro de, de lo que es el techno europeo, pero que sin embargo tiene mogollón de aceptación en, en sitios como la Vergain o, o el Terresor. Eh, Rose pues, sacó ahora un, un EP compartido con Lucy, que es otro productor de Stroboscopic Artifacts, un sello bastante que referente del sonido techno ahora mismo en Europa y este tema que vamos a poner, que se, como digo te ha compartido entre Lucy y Rose, se llama peeling del EP de Lotus Eaters. Esta era Rose y su tecno experimental. Cambiamos totalmente de, de, de estilo. Vamos con un productor de Valencia, eh, completamente underground. Se llama Julio Tornero. Hace así un tecno de matriz analógica y muy influenciado por la EBM y la industrial también. Eh, tiene, además de su proyecto tecno, tiene otros... Eh, como Zotal, que es un dúo anarcotecno, o un grupo como el que se llama Antiguo Régimen, que es así, post-punk, donde Julio Tornero canta y toca los sintetizadores. Vamos a, a poner la, la cinta que comparte con Asasani, el, que, el productor catalán que ya pusimos la semana pasada, Y esta cinta se llama Apologías de la Desviación y tiene dos temas: uno de Asesani y otro de Julio Tornero. El de Julio Tornero se llama Talión. Julio Tornero con el tema talión, un, un tema que viene en la cinta compartida con Asasani. Y nos vamos al sello Avian otra vez, el sello de Shiftes, con un productor eh, de nombre Sam O'Sullivan y de pseudónimo 400 ppm, que fue un tecno muy personal, Tiene un EP que tenemos aquí en vinilo llamado Just in Time, que sacó, con, como digo, con este sello Avian de, de Shifted. Y vamos a poner un tema de, de este disco llamado Lender of the Last Resort. ahora radicalmente otra vez de estilo, vamos a poner a un griego que se llama como seudónimo Restif Plagona eh, tiene este seudónimo para un sonido más industrial y Plagona Secas para eh, producciones más tecno porque abarca un poco los dos aspectos de esta música y bueno, se llama Dimitris Doukas eh, graba con el sello Moral Defeat, de un sello de cintas de Copenhague y tiene varias publicaciones con este sello. También con Collapsing Market, que es otro sello francés que más orientado a la experimentación. Y bueno, en este 2016 sacó dos cintas. Esta que tengo yo aquí se llama Without Principles. Es de, de principios de año. y es, como digo, un poco orientada a, la, a los sonidos más industriales pero tiene temazos como este Fearless Crow, o sea la multitud sin miedo, poco inspirado en, en las movidas, las movilizaciones que hubo en Grecia a principios de la década del 2010. Y que tuvieron un carácter bastante potente. De hecho, bueno, él es así, pone bastantes títulos de cariz anarquista a sus, a sus temas y es un poco, llega a los pocos así comprometidos políticamente que, que hay ahora mismo en, en el tecno europeo. Eh, como digo, vamos a poner el tema eh, Multitud sin miedo Fearless Growth sin miedo, eso y es lo que queremos ver algunos en la calle ya y vamos a terminar ya el programa de hoy porque se nos acaba el tiempo recordamos que tenéis a Sexta Trónica en Sexta Feria este lunes Día de los Difuntos eh, si queréis pasamos por Joaquín Alonso Bonet ahí estará Este colectivo tocando tecno del bueno. Y esto que suena por detrás es mismo Morter, un productor sueco de la banda de, Adal de Abdullah Rashim, pero bueno, no nos va a dar tiempo a escucharlo hoy, lo dejaremos igual para el, si para el siguiente programa que estará puntualmente a las 9 el domingo que viene. Hasta entonces, buenas noches.